llama tener palabra dar una palabra y cumplirla la última charla que tuvimos con los astrogonzo dijeron bueno nos volvemos a ver volvemos con el disco señoras señores los astrogonzo han llegado aquí a la x fm con el nuevo disco con te llena de rock ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Saludamos al matumbo y al ruso La gente de los Astro Bonzo. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Astro Bonzo? ¿Cómo anda Bueno, finalmente se parió este disco Al final, ¿no? ¿Cuántas notas hicimos en el proceso? ¿Cómo sí, lo grabamos? Par, ¿Cómo par, lo mezclamos? Y siempre por... vienen con la lluvia, además, otro dato sí, Pero la lluvia buena, o sea, ¿Qué? en el momento que hace falta Esto es una lluvia buenísima Sí, ojalá que se termine hoy, ¿no? No sé si Sí, no, por supuesto No, obviamente Claro, claro. La dos manos arriba la, mesa la fecha del, del viernes Bueno, cuéntenme un poco Después vamos a ir al viernes Y la presentación del disco El página web nuevo que tienen todo siempre ustedes tienen este, Cosas nuevas para presentar Pero un poco el Cómo fue esta última parte Del, del proceso de grabación Cómo fue terminarlo Cómo de, debe haber sido Terminar con todo eso <risa> Hay un viste un dicho viejo Que dicen que las mezclas No se terminan Sino que se abandonan Las mezclas los discos ¿viste? haber ah, aguas porque no, no sabí metes te metes en una cuestión más obsesiva, viste, y ya le que es la vida batallada. Uh -huh. En realidad dijimos, bueno, ya está sonando bien, ya está todo. Es difícil conformarse. Claro, porque va descubriendo cosas dentro, le tiene un montón de capas de sonidos, de guitarra, de batería, uh -huh. de voces, actualización, plano y Entonces en un momento dije, bueno, ya está. Pues en... Yo dije, ¿no? La Bisa del Pitch yo era hace rato El Matungo no fue el último a herirse de la consola En verdad el resto de la banda lo tuvo que la, sacar La, la basta, basta, arrancaron sí, sí, Ya la está Soltá ese pote sí, Creo que me echó el dueño del estudio mijo. Yo diría que ya está, ¿no? Un proceso de grabación que más o menos duró ¿cuándo? Un proceso no por etapa, ¿no? Duró como un año, uh -huh. pero en la etapa, no fue claro, un año continuo. en el medio, o sea, estuvieron como una gira, estuvieron tocando, luego volvieron... Sí, en realidad se grabó rápidamente, en pocos días, uh -huh. se hicieron las tomas y se grabó. Y después se fue extendiendo un poco más el proceso de mezcla, uh -huh. que ahí fue donde uno va probando cosas y... Claro. Y va a decir, no, oh, cambiamos esto, uh -huh. por acá y... Llegar al punto de tener que echarlo a él de Claro, determinar, de, de decir Bueno, basta, claro, es como todo No no toquemos más Claro, ya está, hay, hay uh -huh. un equilibrio que hay que lograr ¿no? Y a partir de ahí se buscan un par de ajustes Entonces a partir de ahí vino la otra parte Que era como cómo Ajá. dictarlo ¿no? Y ah, bueno, a ver. A hacernos socio ahí De la de UMI, por ejemplo Que uh -huh. nosotros también somos parte del Subrock, que es una agrupación local sí. De músicos de rock eh, Que buscan Mejorar su situación frente uh -huh. al Estado, frente a los privados dentro de la sociedad ¿no? uh -huh. para que tengamos una actividad cultural digna, ¿no? por lo menos por supuesto y bueno, el surro que hace poco firmó llegamos tarde, pero llegamos tarde por un mes firmó un convenio con la UMI para que tener un, los mismos privilegios o sea, los mismo convenio que tiene la UMI con eh, copiadora de discos gráficas, imprentas uh -huh que es la de, unión de músicos independientes Ajá. ahora también lo tienen su rock o sea que el, el, las bandas locales pueden acceder a, esa, a esos convenios tanto por UMI como por su rock claro, su rock está acá tiene ¿no? nosotros uh -huh. tuvimos que hacernos socio del cubil que estaba en el medio digamos, de Rosario uh -huh. que era otra agrupación ¿sí? en no entonces accedimos a esos convenios que mejora mucho el precio y, y claro, es que más, facilitan más, las cosas mucho más piola para uh -huh. las bandas independientes pero ¿no? uh -huh y bueno y a partir de ahí no. empecé a elaborar la gráfica uh -huh. el máster y, bueno. y tenés siempre una buena edición es decir, sí. una, una edición, sí, edición de primera sí, sí, sí, primer. eh, bien de digna, a nivel con, industrial de, eh, de tapa claro pues. y el otro día vinieron los chicos de, de la UMI de Boris y Aldana y uh -huh. contaban que están sacando les cruz 70 producciones por mes para cada a la 1 por mes. Mirá, Mucho vos, más que cualquier otra claro. discografía Uy, bueno, ¿no? a, a dos discos, o sea que es el triunfo de los independientes. Uh -huh. Según eso, según Yo, uh -huh. pero según unos cuantos más, ah, digo que es sí, sí, sí, Autogestión sí, en la cama. Sí, sí, sí, sí, Obviamente requiere mucho más laburo, mucho es más la concentración. Es la que va, la que está empezando a hacer y todo parece indicar que es lo que va a ser hasta y que totalmente. en algún momento nuevamente las discográficas vayan recolectando todos esos pequeños grupitos ramilletes que hay en todas partes del planeta. Grandes discográficas trabajan con grandes números, ¿no? uh -huh. o sea, obviamente que nosotros estamos excluidos de ese... Claro, pero se van generando, viste, pequeñas anticuerpos. numeritos, claro, a, el, a lo largo de todo, a, de todo el mundo, a lo largo y lo ancho, y eso da un número. Totalmente Importante a, a men de las libertades artísticas De tener De elegir vos Tus canciones Cómo la querés grabar De qué manera Cómo sonar Cuál será el corte de difusión Cuál es la gráfica Cuál es el arte de tapa uh -huh. Cómo lo distribuís Toda la estética La manejás vos Qué rayos No te nadie Claro ah. Sos dueño de tu música De lo que <risas> vos hiciste De tu creación De tu arte Totalmente Y bueno Ese es un logro Obviamente Tengo que elaborar un montón Para eso, ¿no? Pero bueno El resultado está uh -huh. Ya está Bueno, ustedes ya venían con la experiencia, es decir, ya tenían un disco anteriormente editado no, pero de, de, lo dejamos en manos de, de una distribuidora que lo, lo sacó, digamos Nosotros claro, no, no, no, no, no hicimos todo el manejo Claro no. Ahora sí Pero en base a esa experiencia o sea, Ah, a nivel de grabación, sí, sí Claro eh, Fue muy distinto, uh -huh. viste que te contábamos varias veces que lo hacíamos por parte Aquello claro. lo hicimos en una semana un, casi Solo tirón Como se dice a los pedos, ¿no? Y, para decirlo de un modo poético y vamos, metafórico. También es, hay pedo y pedo también, no vamos a hablar de eso. ¿no? El pedo rápido, digamos. El metracheta. Bueno, entonces se llegó más tranquila este disco con, uh -huh. con más con más visión, digamos, lo que queríamos hacer, el sonido y todo uh -huh. eso y bueno. ¿Fue fue el, el disco fue grabado todo en estudio o hubo partes qué sé yo que levantaron no. por ahí en una quinta. No, fue grabado casi todo en una quinta acertaste Ah, mira vos al revés claro, acer por la al parte de, de, de tomas de batería Ajá. y bases y sibras grabamos todo en, en una quinta Ajá. porque queríamos capturar la baterías sobre todo queríamos capturarlas con un sonido más más de ambiente Ajá. tener otro tipo no, no en un estudio que esté más ahogada la, claro. entonces para lograr eso lo grabamos una quinta uh -huh. sobre todo para tener una bata más natural para uh -huh. Una bata como la de sal Y ahí aprovechamos <risa> Pero, Continúa no puedo, uso no, con, me, con, esta, por con las este las relato las coherente sí. <risa> Así que bueno, aprovechamos ahí en la quinta la Y la hicimos ciudad, todas las tomas Y, y de ahí sí ajá. fuimos al estudio a hacer todo el laburo de mezcla ajá. y que grabar toda todas las, las batas, toda la la la batería. sí graban todo o prácticamente las hay, todo, ah, la, hasta las voces, Pero, todo, ah, ¿no? ah, Y después en el estudio, ah, ah, gran, después, en el estudio ah, y, gran parte del disco está sí, hecho sí, sí, en 80, fuera de un, un 90%, un 90% ¿no? fuera de En el estudio hicimos una, dos temas acústicos, ajá. uno canta él, justo pues, ah, mira qué bien. Que, que más allá de lo, de lo acústico También se percibe Supongo que no es lo mismo estar en un estudio La dinámica de trabajo, los tiempos Estar en una quinta Donde bueno es más distendido No sé, fue sí. al revés claro es lo, lo que vos decís es la lógica también, digamos, Pero a nosotros nos salió al revés eh, En la quinta como que estábamos haciendo la colina O sea que nadie nos tocó Pero estábamos claro, re sí. concentrados Y aprovechando cada minuto Por el tema de eh, alquiler, ah, ¿no? Y pagaban Así una no, quinta en dólares. No, no, no la quinta, Nada, el, eh, equipamiento, no, el equipamiento. equipamiento Grababan claro. con consola analógica claro, y todos los árboles salen caros. Y entonces, tuvimos que llevar todo un estudio... Claro, se si llevaron un estudio aquí. móvil. Ya, ah, tal, no, tal, no. Un estudio móvil, como usan los stones, como usan todos... Eh, pues, Salvando la vista. No, bueno, pero viste, los que tienen esos berretines, es decir bueno ahora trasladen todo un el estudio... El camión es distinto. Ah, ok. El camión es distinto. El camión del flete. Eh y en el estudio no, estuvimos más tranquilo porque uh -huh. estábamos mezclando, así que aprovechamos metimos un día ahí metimos una, una acústica una percusión, mucho, mucha textura distintas nuevas para la banda uh -huh. <coughs> y eso al disco le da un aire no le da una dinámica que está bueno en el momento donde decís, ¡ay, basta! la guitarra distorsiona algo ahí caen un valle luces amarillas, de tibios manantiales después vuelve otra vez la Se dieron cuenta que es, que es un poeta ¿no? Un poeta uh. Hasta que dice que... pedo y se va a todo claro, la... Pero para... pedo es una construcción sí, Bastante para... eh, Sonora, también eh, Tiene muy significado, y sí. significante si queremos. Y atmosférica Sí, sí, bueno eh, Continuamos bueno, no, con el valle de loces amarillas Pedo, que no, está mal Es una cosa, tiene un nombre Muy significante, ¿no? Está mal Bueno, cuestión que el disco uh -huh. Sí eh pasa por muchos muchas eh, eh, climas digamos, de de más rockero, más más uh -huh. más urbanos, más más nocturnos. ¿Cuántas canciones están en este te... disco? Ver, pasame, 11 canciones. Pásame la cajita. Hasta temas acústicos. Okay. 11 o sea, canciones. 11 canciones componen Te llena de rock. ¿De dónde sale el nombre? Que habla con el autor Ajá. del tema. Le, le es el nombre de uno de los temas De una de las canciones ajá, ajá. Que, que venía justo a, a alusión a la banda ¿viste? Como nuestra propuesta es bien rockera y, uh -huh. y Se apuntó por ese lado decir, Bueno, Monzo bueno, ¿no? te llena de rock eh, Como ofreciendo uh -huh. lo que te va a dar el disco ¿viste? La banda Sí, claro, como no una especie de sí, sí, sí, sí, sí de, de logan no de, de, de, de, de prospecto te iba a decir, claro. o sea, te llena de rock, esto es llena de rock, de rock. Es, es un rico? nombre de escena de pop que feo. ¿Viste? Es bien rockero, no queríamos dar vueltas a buscar Medio de, de propaganda de cine, el... sí, pop es, es pop, es como pedo. Claro. Pedo ah, lo dijiste vos. ¿Ves? Me cuenta. <ríe> Bueno, es una construcción que tiene <risa> significado y significante Yo te digo cómo suena claro Además, es eh, cómo suena Cacofónicamente suena Rock suena más Claro, claro. y de la También hay claro, de, la vieja, de, la, de la vieja escuela Había también algunas conexiones de discos o cosas así que eran llena tu cabeza de rock totalmente hacia los 80, ¿verdad? Sí. Entonces a mí me me 70, me, me retrotrajo tanto. Bueno, sí. por ahí, pero era te, eh, llena tu cabeza de rock te llena de rock, sí, es sí, el es. que, que para que sea una cosa más directa uh -huh. y no perderme tanta vuelta uh -huh. significado mercados ni nada, uh -huh. digamos. Una propuesta ahí, el te llena de rock? La canción misma también está, está potente, la trajimos a la ciudad, la vamos ¿Cómo fue el, la creación, composición musical y letras? Por suerte nosotros en esta banda tenemos, el, el, la mayoría de los músicos somos cuatro, tres hacemos canciones, así que eso es fundamental oh, para no. tener varios varias fuentes ¿no? de, de inspiración, de, no de inspiración sino de vínculo, de... Uh -huh. Él tiene un estilo yo tengo otro estilo es lacotina otro estilo y la mezcla de eso es astrogonzo ¿no? y el baterista tiene mucho que ver porque nos apoyamos mucho en el baterista por eso se fueron a la quinta <risa> miramos si no claro totalmente para tener un buen sonido de bata no todas las grandes bandas de rock que tiene una base tremenda desde, desde la batería construyen desde ahí no batería abajo y arriba van las guitarras sí. una bata gorda claro, ahora sí a tenemos vez, una un bata, con peso un batero con peso sí sí, sí claro. bastante bastante Eh, de la vieja escuela encima ¿no? eh, si sí, lo hemos totalmente. hablado en alguna oportunidad que es también como el eje y la columna vertebral de Astro Bonzo claro totalmente eh, igualmente ahora nosotros lo, lo que trabajamos más es el sonido más ensamblado de, la, de las bases de guitarra abajo y batería no a lo mejor eso se nota un poco más en estas últimas presentaciones que con el mono y bueno y el ruso y yo estamos trabajando más que nada en la estructura para que no hacer algo tan suelto sino tener una lógica de suelto apretado ¿no? tener esa dinámica poder tener bases que son así y no se cambia nada y se tocan hacia morir y tener alguna por ejemplo alguna tangente por ahí en algún tema como para zapar un poquito oh, darle lo más darle un poco más de uh -huh. actividad recreativa ah, al show y que te hace que los shows no, sean todos, claro, claro, ese, ese no show... sean todos iguales claro eso hace que no sean todos Así que puedes proponer Porque los claro, no, no te permiten Irte claro. por algún lado uh -huh. El hecho de tocar mucho También eh, en vivo También te hace Conocer al otro Y saber Para dónde puede llevarlo Para dónde no uh -huh. y, y volver Dar la vuelta Está ¿no? uh -huh. ah, bueno Entrate Como bien. todo Claro, como todo Trabajo en equipo ¿no? En equipo Se van conociendo y todo eso Bueno, ustedes ya se conocen Bueno, ¿cómo va a ser la presentación de todo esto? Y que además tienen página web Claro, acompañando el lanzamiento de Te Llena de Rock eh, Pusimos al día la página web Que es Astro Bonzo Y cambiaron de color ronco. también porque ahora claro, porque lo hicimos eran, con la estética del disco Eran verde, estaban ah, en verde Ya, ahora ya estábamos verde Tentamos dar tantos naranjas, ya claro, estamos más prendido de fuego. Llamas, maduró la fruta, gustado, melavo, ah, qué bien, Cristian. ¿Qué te parece? Mira si tenía simbología, ¿eh? Mira si ah. tiene. Hoy tiene unos machucones, pero es más que nada, la fruta está madura. Fuego. La fruta está madura. Bueno. Hicimos esa, ¿no? De respetar el arte de tapa y llevarlo ahí a la página. Igual mantenemos ahí la imagen del santo budita que nos protege, ¿no? el santo patrono por supuesto el arte de etapa que también les pertenece a ustedes sí, lo también lo hemos dicho en alguna oportunidad el astro Bonso es como una cooperativa todos Totalmente hacen exacto. todo y todos generan todo y todos sí. todos ponen todos, todos <risa> trabajan nadie cobra todos ponen y nadie, nadie cobra <risa> bueno pero es se apuesta se apuesta y, y esto contanos Matungo ¿de quién fue esta creación Mira, primero? la del arte de etapa yo. todo completamente sí, Matungo diseñador gráfico claro, así que el no, no. ¿Qué el, el encargado que bien que lo de, disimula ¿no? si sí, vamos con el tema de te llena de rock pusimos una chica ahí que tiene la cabeza prendida fuego del rock Ajá. que tiene encima ¿no? que bien puede ser una eh, como se dice bueno no se me olvidé era una película de Isabel Sarlin me olvidé está acompañado también con un, con un poco <risa> con <esto. risa> claro Eh, está acompañado con un poco también de, de, de, de que el mismo calor y el mismo fuego Casi que está quemando los, el papel mismo del Compact, ¿no? Claro, porque tiene una actitud como de calentura la chica Claro ah, Sí, eso es. es, sugiere una Entonces, alta temperatura eso es, es que, Y hasta cierta fricción me, me atrevo a, también a percibir sí, sí, ¿Y qué de... tiene ahí? ¿Unos auriculares? ¿Qué es eso? No, no, es las orejas nomás Ah, son las orejas así Tiene un poco de cera nomás, pero... Uh -huh. No no, pensé que era como auriculares así puede ser, puede ser, también. Ah, los nuevos, puede ser lo de más. Los AirPods, claro, claro, sí, claro, pasa que yo, viste, te vengo del Winko. <risa> Con los, con los lobos del aire claro, una, una cosa así como que estás Lobo llenando de, de, yo interpreté sí, eso sí, sí, sí, estás llenándose de rock está es como, como, para decirlo directamente está como emputecida no está claro, calentándose hirviendo con el rock así que proponen que, los los astrogonzos, llena de rock eh, ¿cuándo presentan esto? esto lo presentamos pasado mañana, viernes 15, ahí tenemos la, la, en la agenda, en la página estamos Le contamos al público que estábamos viendo de la mano de nuestro amigo Gustavo. Toda la agenda de Astro La Bonzo. página es eh, www.astrobonzo.com.ar Por se mantiene, como si sí, la dirección la misma. Este viernes a las 22 horas en la llave pub, ahí en Boulevard y Mitre. ¿Se podría decir? Sí. sí. Bueno, si no, ya es la tarde. Bueno. La entrada está 20 pesos y tenemos una promoción. Que a ver, si contame con la entrada Compran el disco Vale 30 pesos Una gana Así que tienen que aprovechar la, Aprovechen la, la, Aprovechen Aprovechen esta oferta que Hay pocos ya Ajá. Y bueno Y obviamente También ahí en la presentación Va a estar el disco disponible Totalmente Para todos Totalmente Y bueno También tenemos preparado Un show bastante extenso Con todos los Ajá. temas De este disco Y los anteriores Y alguna que otra sorpresa Ah, mirá vos Algún que otro invitado habrá invitados también sí. puede haber en parte de las sorpresas no. sí sí ajá. Bueno, de amiga de otras bandas eh, suponemos que van a tocar todo el disco nuevo totalmente con acústico con toda la ajá, ajá. Eh. y quedó hay alguna otra cosa nueva fuera del disco no, no ha en el choque ¿sí oh, No sé si nueva, pero por ahí algo que claro. quedó que no entró en el disco, mejor dicho Un tema quedó fuera del Ajá. disco, pero ni siquiera lo tocábamos en vivo Así que quedó ahí, Ajá. será recuperado en algún momento Ajá. Pero ahora todo el, el testimonio ahora está toda reciente, tía, pues está, acá. está acá, en este sí. disco y a tocar el disco sí. y... En la página eh, hay dos temas uh -huh. se pueden escuchar del nuevo disco Como adelanto ya colgamos Ajá. en la página dos temas Así que, en sueños y el blues del resentido, El blues, blues del con, resentido que, que es acabamos con el que abrimos y Regrésame en, sí, sí. que... en sueños. O Regrésame, más Regrésame, Regrésame en Esto... sueños. Se puede tener una pequeña muestra de lo que es. El... Claro, más o menos para dónde viene, pero sí, pero es el, el sonido de Astrobón. Totalmente. Ajá. Eh, hemos subido un par de videos también en vivo hay dos o tres de presentaciones en sí. vivo ajá. bueno hay uno que es un videoclip que hicimos la vez pasada que es de Mujer Mugleta el primer de claro el primero para tener más referencia uh -huh. pero fotos nuevas hay todo un poco está renovado está bueno uh -huh. ciclo, ¿cómo se tiene tiene consigue un... el disco? el disco vamos a tener unos puntos de además venta. del show además del show el viernes se van esa la promo esa 30 pesos está fabulosa y sí, la semana que viene vamos a empezar a dejarlo en venta en los rockerías de acá de Santa Fe ah, como acá. un megafor como un latín eso también lo vamos eh, bueno, a informar uh -huh. vía internet y también por la página y por la página Gracias. se puede levantar los pedidos realmente ah, y lo llevamos a domicilio como hicimos con el otro con no, el no, Astrogonzo moto express con la moto express totalmente vamos uh -huh. a ver esta bondad está bien Sí, porque el tema es que la, la gente Quiere tener el disco, ¿no? Sí, sí. Si pide, sí. pide a día que no sea lluvia Porque, no, porque para, para salir en motoneta demorar, claro. apaga, Se apaga el, el fuego del gonzolo <risa> Se moja <¿verdad>? la bujía <risa> <Se emoja>. sí. <risa> Cuando se pase un charco, es, es difícil Sí, por suerte todavía el, el disco como soporte todavía funciona Se vende, no, no es solamente uh -huh. no, no, no está todavía todavía Morfado no. por la cuestión virtual digamos. Y por supuesto, y después <risa> Por eso la calentura puede ser un arte de tapa <risa> copado Que por lo, recibas al disco y lo abra tenga el librito con las letras sí. te puedas meter un poco en el mundo sí, que, sí, viste claro. que ayuda te da otra por supuesto y que tengas el, el, el disco como objeto ojalá tuviéramos la posibilidad de hacer un vinilo que en dimensiones así meterte claro. adentro de eso uh -huh. pero bueno eh, yo creo que sí nos jugamos por eso hacemos el gasto porque creemos todavía en en, en, esa, en, esa, en, en esa mística En el, el, me el me soporte, acuerdo. claro, sí, sí sí Todo lo que implica el, el disco como objeto Y además, eh, para los coleccionistas en el, el disco sigue siendo importante por ahora Porque si no es una, una, eh, una digo, virtualidad, sí, una sí, hibridez Sí, sí, sí, que no está Es como haciendo está, esta nota eh, sin este disco claro. Aquí en la mano <risa> Es una cosa... No, porque, ah, sí, porque, aparte, no, aparte se te corta la luz y se terminó todo, digamos no tenés más disco, no tenés más, no tenés más nada Sin embargo, con esto en la mano, por ejemplo Se corta sí, la luz claro, no, sí, es un par de pilas Con en esto en la claro, mano, con, se te corta la luz con un, par de, con un par de pilas Claro, con un par de baterías Y cosas así, si sí, se puede escuchar En cualquier lado, ¿no? Sí, hay pilas que han hecho milagros Han devuelto la sonrisa madre, un, Una pila Por ejemplo de La chica y la tapa Bueno, esto lo van a tocar Este viernes, ¿a qué hora? A partir de las 22 damos puerta también ah, Tenemos una banda invitada, esa monos de polvo Ajá. que De la ciudad de Rosario Que va a estar abriendo el show como invitados Y bueno, después venimos nosotros Con el show de Astro Y esto de los monos de polvo, ¿qué onda? Los monos de polvo hacen una onda Rockera di Divididos Los más rockeros de los redondos Ajá. Van por ese lado, más nacional Un trío, está bueno, está muy buena la banda Para, para que conozcan, para tener en cuenta Hace poco tocaron acá, así que va a ser una jornada de idea es que cada uno se vuelva a su casa totalmente lleno de rock, Gustavo. Con la cabeza así, como llena Y como la chica esa que También. está en la tapa del, del Y el alma y el espíritu lleno de rock. Muchísimas gracias, chicos. A ustedes. Los Astro Bonzo ya está prácticamente ya está en la calle. Bueno, pero lo van a presentar oficialmente, formalmente este viernes ahí en La Llave con te llena de rock su nuevo flamante segundo LP. Astro Bonzo pasaron aquí en la X FM. Esto es precisamente la canción que da título al disco, esto es de rock.